Cuentos de hadas españolas El juego de la verdad Érase una vez un niño que se llamaba Mamá Nana Era el mejor guerrero del bosque Y todos hablaban y cantaban alabanza sobre su valentía ¿Quién es el ser vivo más grande del mundo? Mamá -ma Nana Ma -ma -na -na. El más honesto, noble y más sabio de todos Mamá Mamá Nana Ma -ma -na -na. Hey, ¿quién es el ser vivo más grande del mundo? El más honesto, noble y más sabio de todos Si lo ves venir, mejor escóndete Ma naná El rey de la jungla El rey, el rey, el rey El rey de la jungla El rey, el rey, el rey El rey de la jungla El rey, el rey, el rey El rey de la jungla El rey, el rey, el rey El rey de la jungla. ¡Despierta! ¡Despierta! El rey. El, el rey. Vamos, despierta. ¿Eh? ¿Qué? Vamos, venga, vence a tu pereza. Tenemos que conseguir la esmeralda. ¡Otra vez no! ¿Otra vez no? Estoy cansado de ser un mono, ¿de acuerdo? Necesito revertir este hechizo. Y para eso necesitamos la esmeralda. Y así, una vez más, como todos los días, Freddy y Mamanana fueron a las profundidades del bosque para encontrar la esmeralda. Buscaron y buscaron, hasta que Mamanana estaba muy cansado. Hermano, ¿Qué te parece si descansamos un ratito, eh? Pero, pero tenemos que continuar antes de que se ponga el sol Hermano, por favor, solo un rato Ah, de acuerdo Cuando los dos se sentaron a descansar De repente, oyeron un gruñido Era un dragón ¿Qué está haciendo un humano en mi territorio? Oh, oh. ¡Corre, hermano! ¡Corre! Y entonces Freddy corrió y desapareció detrás de los árboles. Mamá Nana se quedó allí sentado. Estaba atónito. Por, por favor, no me hagas daño. El dragón movió la cabeza con diversión. ¿Hacerte daño? ¿Por qué iba a hacer yo eso? Oh, así que solo porque soy un dragón, ¿crees que yo...? Oh, no, no, no, no, no. yo no quise decir eso Vale, no me importa Dime, ¿qué estás haciendo en mi territorio? ¿Y por qué el mono te ha llamado hermano? ¿Y por qué lleva ese parche en el ojo? Es una larga historia Tengo mucho tiempo El mono es mi hermano, Freddy Un día, un ermitaño vino a nuestra casa pidiendo algo de comida Yo estaba en el bosque recogiendo troncos para hacer fuego. Mi hermano había guardado una hermosa manzana roja y jugosa para él y estaba a punto de comérsela cuando el ermitaño llamó a la puerta. ¡Oh, amable muchacho! ¡Tengo mucho hambre! Por favor, ¿podrías darme algo de comer? Mi hermano quería ayudar al ermitaño, pero la idea de darle la manzana no le agradó mucho. Uh, lo siento mucho, señor, pero no tenemos nada de comida Desearía poder ayudarle, pero... El ermitaño tenía un agudo sentido del olfato Y en el momento en el que Freddy abrió la puerta, supo que había una manzana en casa Me estás mintiendo, joven, tienes una manzana No, no, no tengo nada Más mentiras Desde ahora te hechizo para que te conviertas en un mono Y entonces lo convirtió en un mono Cuando regresé con los troncos, encontré a un mono en mi casa llorando Y estuve a punto de ahuyentarlo, pero luego me habló Dejé caer los troncos y corrí a buscar al ermitaño Cuando lo encontré, le rogué que desistiera ese hechizo mm. Dime, ¿tienes algo para comer? Sí, tengo un pequeño trozo de queso Se lo di al ermitaño, pero él no lo cogió Solo me sonrió Parece que eres un joven honesto Me gusta, te contaré algo Escucha atentamente, chico En las profundidades del bosque hay una esmeralda que solo puede ser buscada durante el día Por una persona que nunca jamás haya mentido Si puedes encontrarla, entonces habrás encontrado la manera de revertir el hechizo Tan solo escucha a la esmeralda Y luego desapareció Y desde entonces mi hermano y yo salimos cada mañana en busca de la esmeralda Y regresamos antes del anochecer ¿Y el parche en el ojo? Dice que le queda bien Está muy equivocado Lo sé Pero espero que encontremos pronto la esmeralda Han pasado meses y aún nada Hasta ahora ¿Qué quieres decir? De repente, una brillante luz envolvió al dragón Un montón de partículas mágicas brillaban a su alrededor Yo soy la esmeralda Freddy que intentaba ver lo que sucedía detrás de los arbustos, solo pudo ver una brillante luz amarilla. ¿Pero qué está pasando? Mamá Nana se sentó en el dragón y de inmediato salió volando. Freddy vio desaparecer la luz amarilla y salió corriendo. ¿Pero dónde? ¿Dónde está mi hermano? ¡Oh, no! ¡Ese dragón se lo debe haber llevado! ¡Hermano mío! Mamanana voló más allá del gran río y se acercó a un palacio. Aterrizaron a cierta distancia y el dragón le dijo. Este es el palacio del rey Hammer. Oh, he oído hablar de él. Todo el bosque le pertenece, ¿no? Eso es. Y no solo el bosque, su reino se extiende por todos los continentes. Vaya. ¿Y por qué hemos venido hasta aquí? Para traer de vuelta a tu hermano. El dragón le explicó a Mamanana todo sobre el pomposo rey Hammer y su obsesión por jugar al juego de la verdad. Ha capturado a las hadas, a quienes realmente pertenecía el bosque. Si de alguna manera puedes vencer al rey en dicho juego y liberar a las hadas, estas te ayudarán a revertir el hechizo de tu hermano y el bosque será un lugar más feliz. Toma este cuerno de rubí para que lo apuestes durante el juego. Él lo querrá. Mamá Nana asintió y entró en el palacio. Cuando los guardias le contaron al rey que un niño había venido a jugar al juego de la verdad con un brillante cuerno de rubí, el rey se mostró encantado. Parece que hoy es mi día de suerte. Una presa ha caído en mis redes... Cuando Mamanana Nana se presentó frente al rey Este se puso muy contento al ver el cuerno de Rubí De inmediato le explicó las reglas De acuerdo, chico, recuerda las reglas Di la verdad sin importar cuál sea Ah, y hay una regla más No me ofendas, pase lo que pase Eso es Si ¿Sí, ganó me quedaré con ese cuerno de rubí Y dime tú qué querrías Ya sabes, si ganas <risa> Me gustaría que las hadas del bosque fueran liberadas en su bosque El rey se puso furioso por eso Pero se calmó enseguida Pensando que Mamá Nana nunca le ganaría Bien, de acuerdo, vamos a empezar Coloca tu palma en la esfera y responde a mi pregunta. Si dices la verdad, brillará de color azul. Y si no, de color rojo. Mamá nana asintió. Dime, ¿crees que soy el hombre más guapo del mundo? Mamá nana susurró algo y luego dijo... ¡Claro que sí! La esfera se volvió azul. El rey Hammer estaba gratamente sorprendido. Sin embargo, los ministros estaban impactados. ¿En serio? De acuerdo. ¿Crees que soy la persona más amable de todas? De nuevo, Mamanana nana susurró algo. Y luego dijo... ¡Sí! La esfera se volvió azul. Y el rey estaba impresionado. Aunque, en el fondo, estaba empezando a preocuparse. Está bien, la última pregunta. ¿Has venido aquí con una intención secreta? Mamá Nana sonrió y dijo... ¡No! Y de nuevo, la esfera volvió a verse azul. Ya has hecho tres preguntas. Ahora es mi turno y solo tengo una pregunta que hacer. ¿Tú amas a tus súbditos? El rey se sobresaltó. Nunca nadie había tenido la oportunidad de hacerle una pregunta en el juego de la verdad... Ya que siempre perdían Nada más comenzar a jugar uh, uh, sí. La esfera se puso roja Y también la cara del rey Que estaba avergonzado Los ministros estaban conmocionados Con la cabeza agachada Ordenó a los guardias que liberaran a las hadas Y que les devolvieran su territorio Después se levantó ...y salió de la sala del tribunal. Mamá Nana estaba encantado. Cuando salió con las hadas, el dragón le dijo... ¡Bien hecho, Mamá Nana! Pero dime, ¿cómo lograste que la esfera resplandeciera en color azul... ...cuando realmente... Eh, ...no estabas diciendo la verdad? Bueno, pero no mentí. En la primera pregunta, susurré por lo bajo... ...para tu madre... Para la segunda pregunta, de todos los reyes que hay en tu reino. Ya sabes, porque él es el único rey que hay en su reino. ¡Vaya! ¿Pero qué pasa con la última pregunta? ¿Viniste con una intención secreta? No, no lo hice. Mi intención era liberar a las hadas. Y eso fue exactamente lo que le dije al rey al principio del juego. El dragón sonrió. Y también las hadas que estaban realmente impresionadas cuando llegaron al bosque toda la jungla se regocijó con el regreso de las hadas las hadas devolvieron a Freddy a su forma humana Freddy prometió no volver a mentir nunca más las hadas anunciaron que Mamanana sería el nuevo rey de la jungla él estaba muy feliz porque eso era lo que siempre había querido vivir en la jungla Y cuidar de la naturaleza. Y gracias a su sabiduría y a su honradez, Mamá Nana se convirtió en lo que siempre había querido ser. ¡Ey! ¿Quién es el ser vivo más grande del mundo? ¿El más honesto, noble y sabio de todos? Si lo ves venir, mejor escóndete. Mamá Nana, el rey de la jungla. El rey, el rey, el rey, el rey. El rey de la jungla. El rey, el rey, el rey. El rey.